Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México ¿Cuántos están emocionados de estar aquí hoy? A ver, voltea con alguien que está a tu lado y yo estoy emocionado de estar aquí Yo sé que el Espíritu Santo está aquí y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad Todos digan, ahí hay libertad Voltea con otra persona y di, estoy emocionado, eh Yo he venido y estoy emocionado, estoy listo Yo quiero decirte, Dios ha dicho algo y es algo que Él ha lanzado en lo profético Y si tú lo tomas, si tú lo crees, lo vas a ver Si no lo crees, no te preocupes Voltea con alguien y dice, si no, si no lo crees No te preocupes, no lo vas a ver ¿Cuántos pueden decir, yo lo creo en el nombre de Jesús? Es una palabra, tú y yo fuimos destinados a reinar en este mundo Todos digan, Yo fui creado para reinar en este mundo Destinados a reinar Yo nací para reinar Dicen primero de Juan 4.17 Dice así como Él es Jesucristo a la diestra del Padre Sentado diciendo Hecho está Alguien me ensaya eso Di, Hecho está Asunto resuelto Hecho está Sentado Porque alguien que ya está sentado es alguien que ya ha vencido en el nombre de Jesús. Dice así como él es, así somos nosotros aquí en este mundo. ¿Cuántos creen eso hoy en el nombre de Jesús? Así como él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Tú y yo fuimos creados, fuimos fuimos hechos, nacimos para reinar en este mundo con el espíritu de Dios, alguien de di Espíritu Santo y el Espíritu Santo sin límites en nuestras vidas el Espíritu Santo tiene que, que, que empezar a ser y formar parte tan vital de nuestras vidas no solamente escuchar de la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo pero la persona del Espíritu Santo y verlo como alguien tan importante en nuestras vidas ¿cuántos pueden decir amén? Alguien importante, alguien que tiene valor, alguien que necesitamos en nuestras vidas Si queremos reinar, si queremos avivamiento en nuestra vida, en nuestra nación, en Guadalajara Necesitamos a alguien que se llama Espíritu Santo ¿Cuántos dicen? Yo quiero al Espíritu Santo Yo necesito al Espíritu Santo Yo anhelo al Espíritu Santo Yo quiero decirte algo En Mateo 9.1 dice algo Es una frase nada más. Es algo que, que, que ha impactado mi vida. Dice que Jesús se subió después de que se liberó el endemoniado que estaba entre y vivía entre los sepulcros. Se levantó, se, se, estaba en su barco, cruzó el lago y dice en Mateo 9.1 Entró en su ciudad. Todos digamos su ciudad. Voltea con alguien y di su ciudad. Él entró en su ciudad Yo quiero decirte algo A lo mejor es extraño para nosotros Escuchar esto hoy Pero yo quiero decirte La ciudad de Jesús No era Belén Aún donde Él había nacido No era Nazaret donde Él creció Donde creció en Nazaret Él no llamó Nazaret su ciudad Tampoco Él, él llamó Jerusalén, que era como el capital de, de, de Israel considerado, no llamó ese lugar su ciudad Hoy día, ¿qué sería? Sería como, como el DF aquí en México, sería como Bogotá en Colombia Sería como, como, como, ¿qué sería? Sería como en Estados Unidos, ¿qué es el capital de Estados Unidos? Sería como Washington O algunos dirían, no es Washington, creo que es Nueva York, ¿no? Por como lo que se mueve en Nueva York. No sé, pero, ¿por qué no llamó Jesús su ciudad Jerusalén? ¿Por qué no lo llamó su lugar, su casa? Todos digan, casa. Él escogió un lugar, una ciudad, llamado Capernaum. Y al entrar todavía el día de hoy en Israel, en esta ciudad, hay un letrero, un, hay un aviso que dice esto. Dice, esta es la ciudad que llamó, llamó Jesús su ciudad. Y aparece Mateo 9.1. Capernaum ahí en la casa de Pedro, uno de los apóstoles, ahí es donde llamó Jesús su casa su, su casa donde él había dicho, mi ciudad es Capernaum, no es Jerusalén, no es Belén, no es Nazaret no es ningún otro lado, y voy, voy a algo con esto, yo quiero decirte si tú y yo queremos reinar en esta vida, queremos lo, lo, lo de Dios, su abundancia, su presencia en nuestras vidas, fluyendo al máximo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hay algo que tenemos que entender y se llama el Espíritu de Dios se entiende se entiende todo lo que lo que lo que el Espíritu de Dios todo lo que Dios ha querido hacer aun cuando Jesús nos dijo los, a todos nosotros a través de las Escrituras y a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque va a llegar el Consolador porque va a llegar a ¿quién va a llegar? el Espíritu Santo Él les dijo les conviene porque viene alguien viene alguien que les va a guiar a toda verdad, viene alguien que va a empezar a encender en ustedes algo que se llama avivamiento, ¿cuántos quieren avivamiento? avivamiento en nuestras vidas, pero Jesús llamó su ciudad Capernaum, qué interesante que no llamó su, su casa Jerusalén o Nazaret o Belén aún donde había nacido, ¿Y qué, qué es lo que pasa con nosotros? Te preguntan, ¿de dónde eres? ¿O, o, o, o de dónde, o dónde naciste? O, ¿O tu ciudad? Y a lo mejor decimos, no, pues que yo nací acá, yo nací ahí, y de ahí soy, o de, de acá soy, no sé. Pero Jesús supo lo que estaba diciendo. ¿Por qué escogió Capernaum? Quiero decirte, es algo muy sencillo. No necesitas tener algo discernimiento, algo tan profundo para entender lo que estaba lo que estaba sintiendo Jesús, porque nosotros como seres humanos nos gusta nos gusta estar donde nos quieren. Alguien voltea con alguien y dice, "Nos gusta estar donde nos quieren." Se sentía bienvenido en ese lugar, había honor en ese lugar, había hambre en ese lugar, hambre, alguien di hambre, y hambre, no hambre por los tacos, que a lo mejor a, a rato vamos a, a cenar en la noche, o, o la birria, o el pozole, o a lo mejor estás pensando en unos mariscos, o no sé, algo estás pensando, una carne asada, ¿sabes qué? hambre por algo, aún mejor se llama Jesucristo, se llama su presencia, hambre de estar en su presencia, hambre de vivir en lo más íntimo de su presencia. Tú y yo tenemos que entender que Él está buscando eso en nosotros. Aún en nosotros. Sabes que tú y yo somos casa del Espíritu Santo. A ver, ¿Por qué no hacemos eso? Yo soy casa del Espíritu Santo. Entonces, yo soy casa del Espíritu Santo. Tú y yo somos casa, templo del Espíritu de Dios. Dice en 1 Corintios 3, 16... Dice, no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cuántos pueden decir otra vez, yo soy casa del Espíritu de Dios? Yo soy casa del Espíritu Santo. Y Él busca hambre, Él busca esa, esa presencia. Y yo quiero decirte algo, ¿cómo nos sentiríamos o cómo me sentiría yo si tú me invitas a tu casa y estoy llegando a tu casa... Y llegamos a la casa y tocamos o to, tocamos el timbre y abres la puerta y a recibir re recibirlos dices ah ah sí llegaste pues ya que pues pasa ya, ya ya estás aquí Y le dije, no, pues algo sucedió, no sé, algo está pasando, y a lo mejor soy muy valiente, y todavía aún así, después de ese ese gran, pero gran recibimiento, ese gran, no sé, qué, qué gran bienvenida nos dieron. Ah, sí, eres tú, ah, bueno, ya estás aquí, pues ya que pues pásale. Me atrevo todavía y, y entro a la casa Pero si me invitan otra y otra y otra vez Y cada vez que llego a la casa es lo mismo Y hasta aún más es como ya ya ya llegamos, tocamos y ya ni abren la, la puerta Y tenemos que tocar y ya estamos afuera 15 minutos, 30 minutos Y finalmente se azota la puerta y dices ¡Pues ya pásale! Yo creo que ¿Qué nos pasaría a cada uno de nosotros? Llegaría el día donde ya no iríamos Si yo les invitara a la casa y así les recibo la casa Llegaría el día donde cada uno estaría diciendo Algo está sucediendo A lo mejor no, no solamente es, es, es, es algo que está pasando A lo mejor con, con ellos Yo creo que no me quieren en esta casa Yo creo que algo está sucediendo cuando me ven Algo les des algo no les agrada acerca de, de, de, de este de, de, de, no sé, de esta persona que está llegando a su casa. Y, y yo quiero decirte lo mismo con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo estamos recibiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas? Él está ahí día y noche. Alguien di día y noche. Él está ahí todos los días, 24 horas, lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, sábado, domingo. Y Él está ahí, su presencia, queriendo hablar, queriendo aconsejar, queriendo eh, revelarnos a Jesús y todo lo que Él ha hecho. Y quiere hacer cosas increíbles en nosotros. Pero ¿cómo lo recibimos? Ah, sí, eres tú, espíritu. Ah, bueno, ya estás aquí. Pues ya, pásale. Pues ya que Jesús me dijo que me convenía que tú estuvieras aquí. Pues pásale mano me convenía que tú estuvieras aquí, pues Espíritu Santo, pues la verdad no te conozco, no sé que eres la persona del Espíritu Santo, no sé que tú puedes dar dones, el fruto del Espíritu Santo, todo lo que abarca tu ministerio, yo no te conozco, no sé nada de ti, y es más, ni me interesa, nada más escucho el Espíritu Santo, escucho de, de cómo hablan del avivamiento, cómo hablan acerca del mover de Dios en las naciones, no solamente en Guadalajara, pero en las naciones, y yo escucho cómo estás moviéndote Espíritu Santo, pero... Pero realmente no me interesa que tú estés en mi casa Realmente no me interesas Realmente no te anhelo Realmente no eres el que quiero en mi casa ¿Cuántos saben que necesitamos anhelar al Espíritu Santo? Que Él se sienta bienvenido en esta casa Que se sienta honrado Que se sienta... ¿Cuántos saben que sí? me invita una persona a su casa y aún antes de tocar el timbre ya abrieron la puerta y dijeron estamos esperando todo el día que llegaras qué bueno que ya llegas por favor pásale pásale hasta salen, corren casi casi te, te abrazan casi te cargan ya te, están, ya te están cargando ya dentro de la casa y entras y de repente un olor a una cena impresionante alguien dice wow alguien ya puede oler esa cena Y llegas y esa cena increíble Y ahí estás y por favor siéntate Sabes que hay algo que se llama Honor, están honrando a la persona Cuando tú invitas a alguien a tu casa Quieres honrar a esa persona Tú quieres honrar a la persona Que estás invitando No creo que estamos con la idea De invitar a una persona a nuestra casa Para, para que entren Y entre todos, ahora sí mi amor Ahora sí ahora todos los hijos Contra ellos, chacaliza, vámonos todos, vámonos No creo que sea la intención de nuestro corazón. Y si es tu intención, bueno, vamos a orar por ti al final del, de este servicio. Si estás invitando a personas para que entren y, oh, pues dale duro, dale duro y sangre a la gente. No, no la gente ya está sale sangrando y, y ya no, no, yo creo que no van a volver así, ¿no? ¿Cómo tratamos al Espíritu Santo? Cómo tratamos al Espíritu de Dios cómo tratamos a Jesús el Espíritu Santo su trabajo es revelarnos a Jesús lo que Él ha hecho a Jesucristo y Cristo no es su apellido Cristo es significa el ungido y su unción no es Jesucristo Cristo es su apellido no es el ungido alguien dice el ungido Quiero revelarnos al ungido Al único que puede ungirnos Ungir nuestras vidas ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida? La unción de Jesús sobre tu vida Yo, yo lo quiero, lo anhelo Yo he nacido para reinar en este, en este mundo Yo he nacido para, para ser un avivador He nacido para ver ahora en este tiempo el amor de Dios Tengo hambre y mi anhelo Número uno Es el Espíritu Santo y su presencia y que diga, ahí he encontrado mi casa, ahí he encontrado a alguien que me honra, ahí he encontrado a alguien que prepara un lugar para mí, que me está esperando día y noche velando y está esperando el momento en que yo llego y está ahí con una sonrisa recibiéndome, honrándome, hambre, alguien di hambre, hambre de la presencia de Dios. Jesús se sentía bienvenido en Capernaum Y él decía que ahí era su ciudad su ciudad, Donde hubiera podido decir En muchos otros lugares Ahí es mi casa Ahí es mi ciudad Ahí es donde había dicho Jesús Tú y yo tenemos que empezar a ver eso Y entender eso Y yo quiero decirte a lo mejor Esta plática o esto Lo que estoy sintiendo Ahora compartiendo de mi corazón con ustedes Alguien voltea por favor con alguien Y dile dos palabras lobos... Si ¿Sí me entendieron bien, lo, dos lobos... Voltea, está bien, a lo mejor... Algunos se quedaron con cara de... ¿What? Sí, ¿qué pasó? No, dos lobos... Voltea con alguien y di... Dos lobos... Esta práctica se llama... Dos lobos... Yo quiero pintarte un cuadro... Por favor, déjame pintarte... Oh, ahora llego como... Soy hoy... Y me presento delante de ustedes... Soy un pintor hoy... Déjales pinto un cuadro hoy... Este Dos lobos... En cada uno de nosotros... Y es un cuadro, es un ejemplo nada más. Entiendo lo que voy a decir. En cada uno de nosotros, dentro de nosotros, están, viven dos lobos. Uno de sus lobos es malo. Totalmente malo. Piensa en lo malo. Quiere hacer lo malo. Y ahí está ese lobo Y el otro lobo es bueno Y busca lo bueno, quiere lo bueno Y esos dos lobos entre sí Se están atacando quieren el Uno está contra el otro El bueno contra el malo El malo contra el bueno Y ahí, ahí están esos dos lobos en nosotros Luchando constantemente Y los dos quieren ganar Alguien dice, los dos quieren ganar ahora dígalo gracias por su entusiasmo ahora dígalo con entusiasmo di por favor y los dos quieren ganar ahora por favor voltea con alguien y di gracias por tu entusiasmo di sí, gracias por tu entusiasmo tu entusiasmo dos lobos en nuestras vidas y los dos quieren ganar ahora la pregunta aquí no es ¿de verdad existen esos dos lobos en mí? no, la pregunta es no, sí, ahí están y ahí viven Pero la pregunta es, ¿cuál de esos lobos va a ganar? Y es muy sencillo. El lobo que alimentes. El lobo que alimentes. Ese lobo es el que va a ganar. Sea el bueno, sea el malo. Y yo quiero leerte algo. Que va a impactar nuestra vida hoy. Y si tú lo dejas, el soplo, el aliento del Espíritu de Dios sobre tu vida. Esto va a empezar a acelerar nuestras vidas. Aceleración hacia los mejores días de nuestra vida. Todos digan, yo voy a vivir los mejores días de mi vida. En el nombre de Jesús. Yo lo voy a ver, yo lo voy a vivir, estos son mis mejores días, este es mi momento en la historia. Y dice en Galatas 5, 16 y 17, dice esto, digo pues, andad por el Espíritu y no cumples El deseo de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Pues estos se oponen El uno al otro De manera que no puedes hacer Lo que deseas Todos digan Espíritu Carne Buen lobo Mal lobo Es el Espíritu Santo El Espíritu, el hombre interior Y la carne yo quiero preguntarte hoy a cuál estás alimentando estás alimentando al espíritu o estás alimentando a la carne quiero decirte que la carne llama a la carne la maldad a la maldad la carne siempre va a buscar lo, lo que la carne desea sus deseos la maldad el pecado todo lo que me hace sentir bien a mí Momentáneamente Eso es lo que yo deseo La carne Llama a la carne Y la maldad Y el Espíritu Llama al Espíritu Y lo que siembras En el Espíritu Cosechas en el Espíritu Y lo que tú siembras En la carne Escúchame Cosechas Muerte Todos digan Ouch O digan Amén O digan algo Gálatas 17, 5, 5.16 Debe de hacer algo, unas palabras que se queman en nuestro corazón, sellan en nuestro corazón, que sean palabras selladas en nuestro corazón, de una manera que podamos entender qué es el Espíritu y qué es la carne y a cuál estamos alimentando. El Espíritu Santo anhela y tiene anhelos. Ahora yo quiero que voltees con alguien Y por favor le digas con toda la seriedad Y con entusiasmo Dile por favor ¿Cómo puedo ser más sensible al Espíritu Santo? Gracias por ese uno que, que, que sí repitió eso ¿Cómo puedo ser yo más sensible al Espíritu Santo? Sabías Somos hechos de tres partes Y a lo mejor lo habías escuchado Espíritu, cuerpo y alma Tenemos los cinco sentidos Que pueden Y que nos dejan percibir Las cosas naturales pero ¿cuántos saben que es tiempo de ser más sensible al Espíritu Santo percibir lo sobrenatural en estos días en este año, en estos momentos cuando todo está en nuestra contra y estamos listos para tirar la toalla y todo lo que el enemigo ha hecho para frenarnos, paralizarnos para hacer todo pedazos lo que nosotros hemos recibido de Dios Y la carne jala la carne, y ahí está, y ahí está la lucha entre, entre, entre tu propio cuerpo, tu corazón, tu espíritu. Y tu espíritu está jalando, jalando hacia el avivamiento, hacia lo mejor de Dios. En ese momento, yo quiero preguntarte a cuál de estas áreas de nuestras vidas vamos a dejar gobernar nuestra vida. En Galatas dice, lo, lo acabamos de leer, digo pues andar por el Espíritu, les conviene andar por el Espíritu y no cumples el deseo de la carne. En el momento que comienzas a andar en la carne, haces enemistad con Dios. Alguien di, ¿en serio? Voltea con alguien di, ¿en serio? ¿Puede ser que, que, que sea cierto esto? Cuando andas en la carne, haces enemistad con Dios. Por eso la importancia de Jesucristo y lo que Él ha hecho, su muerte, su resurrección. Todo lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ha redimido, santificado, justificado. Somos la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Alguien dijo, yo soy la justicia de Dios por medio de Jesucristo? ¿Pero quién es el que te revela eso? ¿Quién es el que te revela al Espíritu de Dios? ¿Quién es el que te revela lo que ha hecho Jesús. Y ese trabajo tan importante del Espíritu Santo, revelar a Jesús. Y Jesús, Él dijo, aún y lo podemos ver, yo solamente hago lo que el, el Padre hace. Solamente me vas a ver a mí haciendo lo que el Padre ha hecho primero. Jesús exalta a Dios Padre. Tú y yo tenemos que entrar en otra dimensión y vivir y andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu, sembrar, vivir, tener hambre, querer lo del Espíritu más, mucho más que los deseos de la carne. Ya lo leímos pero quiero decirlo otra vez, tú y yo somos casa del Espíritu Santo, no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, tú y yo somos casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y tiene deseos. Y también la carne tiene deseos. Ese hombre interior, ese espíritu que tenemos, tiene deseos, y la carne también tiene deseos. ¿A quién vamos a escuchar más? Al Espíritu o a la carne, dentro del área de tu alma, están Mira, escucha esto, esto es muy importante. Está en tu mente, tu voluntad y tus emociones. ¿Y cuál de esas áreas vas a dejar gobernar tu vida? ¿Cuántos vamos a ahora? Obviamente lo entendemos. Renovar nuestra mente por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Renovar su mente por la palabra de Dios. ¿Cuántos días? todos los días de nuestra vida renovar nuestra mente por la palabra de Dios pero sabes, si tú te dejas gobernar por tu mente, tu mente puede engañarte y tú puedes estar ahí viviendo, tratando todos los días, renovar tu mente renovar tu mente, y todos digan de repente alguien di de repente y de repente tu mente se fue por otro lado y ahí está, pensando en Otras cosas, ya te fuiste a Hawái ¿Qué andas haciendo en Hawái? Ya te fuiste, no, no, es un ejemplo nada más Te fuiste a otro lado y eh, Tu mente te llevó a otro lado Ahí estás pensando en mil otras cosas Y ahí estás otra vez No, es que yo necesito leer la palabra de Dios más Necesito orar más, sí, todos queremos eso más Ahí estamos más, orando más Renovando mi mente, renovando mi mente Renovando mi mente Y nada más sales de ese tiempo de renovar tu mente Y, y ya, y de repente Otra vez algo está sucediendo Tu mente se tiene que sujetar Al Espíritu Santo Y esa mente de verdad si estás ahí Renovando tu mente vas a ver buen fruto Pero si dejamos gobernar lo que la mente quiere Solamente ¿Cuántos saben que no vamos a alcanzar lo mejor de Dios para nuestras vidas? Nada más lo que el, nuestra mente O tú puedes dejar en tu vida puedes dejar gobernar tu voluntad, lo que tú quieres, tu voluntad. Y decir es que es que es lo que lo, yo que yo anhelo, lo que yo quiero. Es que es que tiene que ser así porque, porque así lo quiero yo. Es que no no no no no puede ser de otra forma, es que a mí me gusta Starbucks y cómo me vas a llevar a Black Coffee? O sea, llévame a la, al Starbucks yo quiero Starbucks a mí me gusta como me gusta y si no te gusta a ti pues, pues ahí está la puerta porque a mí me gusta así alguien está volteando con el marido está diciendo eh alguien está volteando con está diciendo mira tú y yo vivimos en, en un mundo donde todo el bombardeo y todo o sea es tan calculado entiende lo que voy a decir, por el internet, por el Facebook, por el Twitter, por el YouTube, alguien hasta me dijo el YouTube, ahí, ahí ahí, búscalo en el YouTube, ahí está, todo el bombardeo contra nuestra mente, todos los la lucha está en mi mente, La guerra está ahí Si puedo conquistar mi mente Obviamente el enemigo va, va a conquistar todas las áreas de mi vida Esta mente es tan impresionante como Dios nos hizo O mi voluntad, lo que yo quiero Esto, esto, esto, esto es para mí es lo más importante Mi voluntad Pero ¿sabes qué? Hay que, Hay que hacer algo Hay que pararnos y entender algo Hasta Jesús mismo Escucha lo que Él dijo Estaba por ir y ser crucificado Y estaba orando y sentía el peso de todo el pecado del mundo entero. Pasado, presente y futuro. Y estaba sudando gotas de sangre. Y Él dijo, si es posible, toma esta copa de mí. Hablando Él con su Padre. Pero luego dijo algo que tenemos que decir cada uno de nosotros todos los días. Pero no mi voluntad, tu voluntad. Alguien dice, no mi voluntad, pero tu voluntad. Si dejamos gobernar en nuestras vidas, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos nada más, ¿dónde nos va a llevar? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde voy a terminar yo si nada más me, me dejo llevar por la carne? Lo que la carne quiere, mi voluntad, lo que yo deseo, mis deseos, nada más. Lo que yo quiero, nada más. Es que, ¿cómo se atreve mi papá tomar una decisión sin que yo supiera? No puede ser. No sé por qué dije eso, yo creo que fue eso fue gratis, no sé. ¿Cómo se atreve mi esposo? ¿Cómo se atreve mi esposa? ¿Quién se cree mi esposa? Hay algunos hombres ya, ya hasta hicieron así No sé La voluntad dentro de nosotros Si tú escuchas Tu propia voluntad siempre te va a llevar a un lugar si sí, tenemos cl claro no me malentiendan hambre de la presencia de Dios queremos aquí estamos anhelamos su presencia y queremos más pero cuando salimos de este lugar lunes martes miércoles ya llegó miércoles gloria a Dios lo de las mujeres ahí estoy gloria a Dios ya el jueves cuando cuántos cuánt, ahí están no, hombre ya estamos en la oración o eh, los hombres digo el martes y el jueves los hombres ya estás y el domingo y ahí ahí Esperando esos momentos. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu carro? ¿Qué pasa cuando estás en tu casa? ¿Qué pasa cuando estás en el trabajo, otros lugares en el mundo? Y ahí estás con ese deseo. Ahí estás con esos lobos luchando dentro. Están guerreando dentro de ti. Los dos te quieren conquistar. Y los dos quieren ganar. ¿Cuál de esos lobos va a ganar? O el espíritu o la carne. Y todo esto se trata de avivamiento. Todos por favor voltean con alguien, velo los ojos, bien, bien, bien, a ver, vamos, y di esto se trata de avivamiento. Si queremos el mover de Dios, si queremos avivamiento, si queremos al Espíritu Santo, alguien di sin límites, sin límites, rompiendo los límites de nuestra vida. Si queremos eso, si lo queremos de verdad. Vamos a empezar a decir, no mi voluntad, pero tu voluntad Jesús, tu voluntad Dios, tu voluntad en esta tierra, tu voluntad en mi matrimonio, tu voluntad en mis hijos, en mis finanzas, tu voluntad en cada área de mi vida. Porque yo sé que en mis fuerzas nada puedo lograr, solamente tiene que ser por tu espíritu. No puedo hacerlo yo. El gran yo -ismo, alguien dice yo -ismo? El yo-yo. yoísmo, yo egoísmo. Alguien dice yo no quiero ya. yoísmo en mi vida. Rompe los límites en mi vida Dios. Yo quiero verte a ti. Y seguirte a ti. Yo quiero avivamiento. Yo quiero tu presencia. Quiero abundancia. Como dice en Juan 10.10. 10, el enemigo solamente ha venido a robar, matar y destruir. Eso abarca todo. Alguien dice eso abarca todo. Robar, matar y destruir. Robarte puede ser en todo. Matarte en todo, matarte en tu cuerpo, salud, robarte finanzas, destruir familias enteras, su estrategia, Dios es un Dios de la familia, el enemigo es contra la familia, Dios es para el matrimonio, es su corazón, el diablo quiere destruir el matrimonio. Dios es un Dios que ama a los hijos y es un Dios que deja a los niños y ni siquiera vamos a alcanzar las cosas que queremos en esta vida de avivamiento si no tenemos un corazón y esa fe de un niño y entrar en su presencia y el enemigo está contra los, los jóvenes, está contra los niños, está contra todo lo que nosotros queremos y el enemigo solamente ha venido para robar, matar y destruir. Pero ahí no se acaba, dice, pero yo he venido. ¿Quién? Jesucristo, el ungido. Y dice, a causa de la unción se pudren los yugos. ¿Alguien dice, se pudren los yugos? Si le dejaron esa palabra, a lo mejor se pudren los yugos. Tú y yo tenemos que vivir en esa unción. Dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vida en abundancia? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios sin límites en sus vidas? Es que es que no, ¿por qué no funciona en mi vida? Yo vengo domingo tras domingo. Yo voy a cada cosa. Yo oro. Yo voy a los estudios. Yo voy y, y, y estoy aprendiendo. ¿Sabes qué? Todos digan, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. El Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas, hacerlo el invitado de honor en nuestras vidas, es tan vital. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros tiene deseos y también la carne. Yo lanzo hoy este reto a vivir no por la carne, pero por el espíritu. Y solo solamente vas a lograr eso además por el Espíritu Santo. Y como él empieza en nosotros a darnos esa fortaleza, darnos a nosotros el poder para poder empezar a vivir en otra dimensión en nuestras vidas. Yo quiero decirte esto, o el espíritu o tu alma ¿cuál de estas áreas va a gobernar tu vida? esto es para hoy día esto es vigente y aún lo que voy a decir ahora en Romanos 12, 1 y 2 eso es tan vigente como cuando lo dijo el apóstol Pablo es tan vigente para el día de hoy Es como si lo hubiera dicho el día de hoy o lo dijo ayer y estamos escuchándolo y están vigente para nosotros. Dice, "Por tanto, amados míos, les ruego por la misericordia de Dios que se pre presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios." ¿Alguien dice santa y agradable a Dios? Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Renueva tu mente para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno Lo que es grato Lo que es perfecto ¿Cuántos quieren entrar en esa unción? ¿Cuántos quieren vivir de otra manera? ¿Cuántos? ¿Sí? Yo quiero vivir de esa manera Yo me siento hoy En un tiempo En la historia de este mundo Con todo lo que está pasando alrededor del mundo Todo el bombardeo, todo lo que viene para robar, matar y destruir nuestras vidas. Frenarnos, paralizarnos. Y tus emociones, ni siquiera llegamos a esa parte. En esas áreas que puede gobernar tu vida, o tu mente, o tu voluntad, o tus emociones. ¿Cuántos saben si dejamos gobernar nuestras vidas, nuestras emociones? Es un caos. Si mis emociones son mi Dios... Es un caos. Si, me, si yo dejo gobernar mi vida, mis emociones, por lo que me dicen mis emociones, entonces entramos en tantas cosas que nos frenan, en tantas cosas que nos paralizan, en tantas cosas que no nos dejan entrar en lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Alguien dice, renuévame Jesús. Renueva mi corazón, renueva mi vida, renueva mi, mi, mi mente, renueva hoy Jesús, mi ser, te necesito como nunca antes. Y con todo lo que el enemigo está lanzando Dios está levantando Los que quieren de verdad Vivir en el Espíritu Andar en el Espíritu Vivir en todo lo que haya hecho Jesús Vivir y aceptarlo Y eso es lo que nosotros podemos traducirlo Como vivir en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros En la cruz Lo que hizo cómo tomó para nosotros Todas esas llagas para que fuéramos sanados Como dice en 1 Pedro 2.24 Como dice que por sus llagas ya hemos sido sanados ¿Cuántos ya han sido sanados? ¿O todavía están esperando para no? a lo mejor tres, tres años más? ¿Cinco años más? ¿Veinte años más? ¿A ver quién da más? ¿Cincuenta años más? ¿O vas a vivir en lo que Él dice? Ya hemos sido sanados Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos Él tomó nuestro pecado para que fuéramos la justicia de Dios Él hizo todo esto para que viviéramos reinando en este mundo pues ya con alguien y, y dile por favor Pero con una sonrisa Dile, fuiste destinado para reinar en este mundo Fuimos destinados para reinar en este mundo Y me gustaría leerles algo que ha impactado mi vida, terminando ahora este día, este este domingo. Yo quiero decirte, el avivamiento que Dios está haciendo, que tiene aquí en el mundo. El avivamiento, su presencia, los moveres de Dios. Tú y yo podemos entrar y vivir eso. Y estar en su mover, y estar en lo, lo mejor, lo mejor de Él. Entonces quieren lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de Él no es este nivel no, no, no, permítame es este nivel y si hubiera otra silla me subo más y este nivel y más arriba en el nombre de Jesús no queremos nosotros vivir y vivir el resto de nuestras vidas donde nos han programado la sociedad, la cultura y todo lo demás la tradición alguien dice la tradición todo lo que nos viene enseñando, programando, ¿cuántos quieren hacer un lado todo eso es decir, yo quiero andar por el Espíritu, yo deseo, yo decido andar por el Espíritu, yo decido andar por el Espíritu, todo el avivamiento, todos los moveres de Dios, pueden ser y formar parte de nuestras vidas todos los días, podemos entrar en avivamiento, entrar en otra dimensión, El hambre que está en este lugar. ¿Cuántos tienen hambre? Y no estoy hablando de lo que estás pensando tú. Estoy hablando del hambre de la presencia de Dios. Hambre por su mover. Hambre por avivamiento. ¿Cuántos jóvenes quieren avivamiento en sus vidas? ¿Dónde están los jóvenes? Todos deberían de levantar su mano, porque cuando yo digo a jóvenes, todos en el nombre de Jesús. Todos digan, yo quiero avivamiento en mi vida. Lo quiero en mis en mi matrimonio, lo quiero en mi, mis hijos, lo quiero en mis finanzas, en mi ministerio, lo quiero en mi iglesia, lo quiero sobre mis pastores, avivamiento en el nombre de Jesús. Avivamiento en el nombre de Jesús, sin límites, Espíritu Santo sin límites. Pero si tú quieres Espíritu Santo, sin límites, tienes que hacer algo. Andar por el Espíritu y no por la carne ¿Cómo va a sentirse en casa el Espíritu Santo Si estamos andando en la carne? Estamos con tantas otras cosas. Y pueden ser cosas igual. Hasta cosas buenas. Cuando usualmente no es, no es así. Pero bueno, vamos diciendo cosas buenas. Y andamos en la carne, en la carne, en la carne. ¿Y qué vamos a cosechar? Solamente la carne. Necesitamos andar en el Espíritu. ¿Cuántos digan? Por favor, díganlo fuerte. Espíritu Santo sin límites. Y quiero leerles esto, por favor. Destinados... Para reinar en este mundo. Yo fui destinado a reinar en este mundo. Quiero leerles dónde se grabó eso en la palabra de Dios, para que tú y yo podamos ver y entender dónde se grabó eso. Romanos 5.17 17 dice esto. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios, mucho más, ¿cuántos quieren eso que se llama mucho más?, ¿alguien quiere mucho más?, ¿alguien quiere mucho más?, Yo quiero mucho más Ahora, deja por favor, les digo esto eh, eh, ya, ya terminando La gracia, como a mí, yo lo digo Cada oportunidad que tengo La gracia no te da licencia Para pecar La gracia te da el poder Para no pecar Te lleva y te alza A otro nivel Donde tú puedes empezar a entender Todo lo que ha hecho Jesús Y empezar a vivir en esa santidad Y hasta santidad violenta hasta santidad donde entras y dices yo viviré mi vida no por algo que yo pueda hacer pero no porque lo tenga que hacer porque me dices te conviene escoge la vida o la muerte te conviene la vida y nos dices que tienes es, es, es algo que nos has dicho pero ahora no es el tener que ahora es el querer hacerlo entonces hay una gran de verdad escucha esto hay una gran diferencia entre el tener que y el querer ¿Cuántos quieren andar por el Espíritu? Yo quiero andar por el Espíritu Yo anhelo andar por el Espíritu Es mi deseo andar en lo que Dios ha hecho por nosotros Tú y yo tenemos que empezar a vivir en otra en otra dimensión Donde esto nos revela que todo lo que nos ha dicho Y lo resume Jesús en amarás a tu Dios Y todos lo saben con todo Y todo es todo Alguien di todo, con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. ¿Cuántos quieren amar a Dios de esa manera? Yo quiero entrar en esa dimensión. ¿Y luego qué dice? Y amarás, voltea con tu vecino, dile te amo vecino. Y amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Vuelve con tu vecino, te, ves, te amo vecino. Te amo vecino. A ver, vamos a ensayarlo, como que el te amo no está saliendo muy, muy bien. A ver, otra vez, voltea con alguien y te amo vecino. ¿Cuántos quieren o cuántos piensan que ya ahora es el tiempo de una comunidad en unidad? ¿Alguien de comunidad en unidad? Alguien de comunidad en unidad. ¿Cuántos creen que es el tiempo ahora de amar a tu vecino? Amar tu prójimo Entrar en esta en este en este nivel, en esta dimensión Y vivir como Él dice Si, si uno reinó por la muerte Ahora cuánto más reinar, vamos a reinar en este mundo Por medio de Jesucristo Es por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo Lo que Él ha hecho Destinados para reinar en este mundo Y yo quiero terminar leyéndoles Algo en salmos para nuestras vidas Tú y yo tenemos que empezar a vivir Lo que dice en este, en este versículo en los salmos Dice en Salmos 51, 10 al 13, cómo ha estado esto en nuestros corazones en estos días. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Cuántos pueden decir? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu Santo, te decimos hoy... No te vayas, te anhelamos, aquí tienes casa, aquí tienes casa en nosotros, tienes casa Espíritu Santo en nosotros, te anhelamos, te honramos, tenemos hambre de tu presencia, necesitamos tu mover entre nosotros, oh Espíritu de Dios no quites tu presencia de nosotros. Te anhelamos con todo lo que somos. Renueva mi ser. Renuevame a mí, Jesús. Te necesito más. Te necesito más. Aunque el día de ayer, necesito tu presencia. Necesito que vengas a mi vida de una manera sobrenatural. Renueva en mí. Espíritu de Dios, todo lo que tú has planeado para mi vida, todo lo que has hablado sobre mi vida a través de toda la escritura, a través de toda tu palabra has dicho, me has puesto como cabeza, solamente como cabeza, solamente arriba y no abajo, cabeza y no cola. preparado estos días para que sean los mejores de nuestras vidas Espíritu Santo yo quiero lo mejor pero yo sé que yo no voy a vivir en lo mejor alimentando Señor al lobo equivocado yo quiero alimentar a mi Espíritu yo necesito alimentar a mi Espíritu necesito pasar tiempo Señor en tu presencia en ti Jesús Jesús Cuando estoy a solas, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en la casa, cuando estoy en el carro, cuando estoy, Señor, viajando, cuando estoy en el avión, cuando estoy, Señor, en cualquier lugar, en la oficina, yo cierro la puerta y yo paso tiempo contigo. Yo voy a alimentar mi espíritu. Yo voy a andar por el espíritu y no por la carne. Yo sé que esto es vital para el avivamiento. Necesito yo aquí Y si viéramos Guadalajara Y cómo es Guadalajara ahora Y con todo lo que han dicho de Guadalajara Que no recibimos en el nombre de Jesús Porque han dicho este lugar de tradición Este lugar donde nada Ha podido levantarse Este lugar de Guadalajara Con tantas cosas Declaramos hoy en el nombre de Jesucristo Declaramos Guadalajara Es ciudad del Espíritu Santo declaramos Guadalajara, es casa del Espíritu Santo, casa de Dios, nuestras vidas, en el nombre de Jesús, renueva mi Jesús, renueva mi vida, porque no te pones de pie. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino